Todavía no puedo olvidarte Todavía no te puedo olvidar me clavaste mil mentiras qué sería de nosotros sin los otros mi amor qué será del amor 14 y 13 minutos de este miércoles 22 de junio de 2011. De esta manera damos inicio a este programa al que hemos denominado cariñosamente Tarde Piaste. Hoy nos acompaña la señorita Amalia Verón, en este momento soltera para todo aquel interesado que quiera conquistar su, su corazón galopante. Hola Amalia, ¿cómo te va? Todo bien. ¿Ustedes? Bueno, a mi izquierda está el señor Lautaro Colauti. No sé si será un mensaje subliminal que el Lautaro esté a mi izquierda o no. ¿Todo tranquilo? ¿Qué, qué, ¿Qué es de tu vida? Ya ganamos eh. Estuvo frío la mañana frío? Estuvo, fresco. Estuvo fresco Estuvimos fresco ahí eh, Esperando a un compañero Vamos a estar hablando de, de ese <risa> tema también Y está enfrente mío el señor Rulo Castillo A la vanguardia de este programa ¿Cómo le va Rulo? ¿Cómo va Fede? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo ¿Qué, bien ¿Qué tranquilo. se cuenta de nuevo? Ah, re tranquilo, estudiando Tranquilo sí, yo, Bueno, le digo a nuestro oyentes que yo ayer no pude venir Por una cuestión de, que, de salud, estaba enfermo Hoy estoy más, más mejor, estoy recompuesto, así que vengo a compartir nuevamente con ustedes. ¿Qué tenías? Usted. ¿Qué te, qué tenías? Tenía, me dolía un poco la cabeza, el estómago y bueno, me estuve, estuve en cama, así que bueno, descansé. ¿Estabas recomponiendo el fin de semana? ¿Eh? ¿Estabas recomponiendo el fin de semana? No, igual no salí el fin de semana, ¿no? pero le di igual. Tranqui. Sí, le di bastante. Bueno, tenemos una temperatura de 10 grados con un 87% de humedad... ...con un cielo despejado y un viento que sopla a 7,4 kilómetros por hora. Esa es la temperatura, el viento y la humedad que tenemos en este momento... ...este miércoles 22 de junio de 2011 a las exactamente 14 y 15 minutos. Vamos a dar inicio a este programa que es tarde piaste por si recién no sintonizaste... ...desde aquí es de Radio con Todos, de este espacio... De esta radio comunitaria, abierta y participativa que nos da la oportunidad de dar a conocer nuestro punto de vista acerca de las cosas que vienen pasando. Hoy vamos a, específicamente, es obvio, vamos a ir a uno. Así que comenzamos con la columna de la señorita Amalia Rodríguez Berón. Te escuchamos. Cristina confirmó su candidatura para compor, eh, competir por la elección, reelección mejor dicho. La presidenta le puso punto final al suspenso y oficializó su postulación cuatro días antes del vencimiento de, plazos, de los plazos legales. Siempre supe lo que tenía que hacer. Mi compromiso es irrenunciable e irrevocable, puntualizó. Ni en el Teatro Argentino ni en La Plata. Eh, ni en el Estadio Argentino de la Plata ni, el ni, en el, eh, eh, perdón, ni en el Teatro Argentino de la Plata Ni en el Estadio de River Plate Como varias veces había Sugerido el titular de la CGT Hugo Moyano Tampoco en un acto partidario Tal vez en territorio bonaerense Al filo de los plazos legales Una vez cumplido El trámite de la inscripción de candidaturas Bueno, doctor Vos a qué le adjudicás este, Esta repentina Declaración, declaración de Cristina repentina por, por el ámbito en el que lo dijo ¿No? ¿Por qué pensás que fue Digamos así, de esa manera? Me pareció, no, no sé, igual lo veo Prudente, ¿no? El hecho de hacerlo no hacerlo en un acto Sino, más bien, sí en un acto Pero no en un acto como se dice? Sí, partidario como o Multitudinario, ¿no? Sí, o que sea un acto específicamente para hacer esa, ese lanzamiento Sino que vino por sorpresa, me parece que a todos nos sorprendió De hecho estuvieron hablando bastante después de, de terminado y como que la sorpresa causó y bueno, no sabía muy bien, algunos argumentos un poco apresurados ¿no? de, de las lecturas de parte de, de los medios de comunicación. Y yo lo, lo judico más, más bien a, me parece que no a, a, no a eh, pegarse, atarse con nadie, ¿no? El hecho de hacerlo, si lo tenía que hacer en un acto eh, organizado por quién, con cuánto, parece que estuvo más sensato de hacerlo en ese espacio de cadena nacional. Si sí, fue llamativo, también, bueno, salieron un montón de, de políticos adversarios a decir que, que era previsible. A mí me parece que no era previsible que Cristina se lance por cadena nacional, ¿no? No exactamente. Eso es lo como que lo que más sorprendió. ¿Y qué? ¿Ustedes escuchó, tuviste la oportunidad a de escucharla? Yo empecé a escucharlo, llegué hasta cierta parte, bueno, porque tuve que salir con Martina, a hacer los mandados, y yo en una, por un momento dije, como que lo dejaba medio en, en suspenso, en duda. en duda, y igual cuando vi que estaba mirando la tele y salió en cadena nacional, yo dije, pero a mí que ahora dice que se postula, y bueno, al final. Efectivamente fue así. A mí me llamó mucho la atención, lo, lo vimos hoy de vuelta. Yo lo vi ayer toda la cadena nacional y hoy de vuelta. O sea, ¿vos, ¿Vos lo viste ayer? ¿Pudiste verlo en vivo? Eh, no, no. Estaba, estaba en el Facebook y de repente eh, estaba estudiando sí, en realidad. Explotó la noticia. Explotó la noticia y voy prendo la televisión y ya estaban este, conjeturando los, eh, el periodismo independiente. Dependiente. Sí. sí, que salió esto cerca del río, Cristina, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué les produce a ustedes cuando Cristina dice refugiados electorales y bueno ella dijo hay, hay dos candidatos no específicamente que, que tratan la, la capital no como cuando no le dan los números y, y vienen acá como si fuese una especie de, de, de refugiados electorales no tipos de, tipo de, de un palito para pino y macri sería sí, sí exactamente <ríe> no, exactamente sería, sería eso ¿no? Y, no me parece que estuvo una altura para definir y sí no increíble sí A mí, ¿Qué te, ¿a qué te da Refugiado Electoral? Que, como que no le da, ¿no? Como para... No le da el cuarito como para... <risa> para a mí, yo. específicamente Macri, bueno, uno ya sabe el, el tipo de Momarcho que es y ahora Pino también, pero... El hecho de, de definirlo así, de meterlo en la misma bolsa, porque la política o la manera de conseguir la política termina siendo la misma, un juego totalmente electoralista, ¿no? Eh, solamente llevar toda esa herramienta del proyecto, proyecto Sur y Pino, vienen supuestamente luchando eh, por la recuperación, por la defensa de los recursos naturales, y cuando no les da para el proyecto para la nación, va a capital, y digo, ¿Qué, qué vas a hacer claro, no, es... o sea, el proyecto que lo encajonás? Traiciona su propio... Este, claro, entonces te das cuenta que, sí, que sigue siendo, o sea, es más, de lo, es más de lo mismo contra lo que él mismo predica. Digamos. Sí, a mí me pareció que el discurso de... ...de Cristina estuvo acertado... ...yo ayer estaba en mi casa... ...bueno, como estaba enfermo... ...decía anteriormente... ...que compartía con ustedes... ...y hablando con mi hermano... me dice, y ...yo le digo... ...para mí... ...puede ser que se, se lance la candidatura... ...no, me dice... ...porque no es el ámbito... ...para lanzarse... ...o sea... ...que asimilado... ...que lo tenemos también nosotros... ...con que la cadena nacional... ...no es el ámbito, ¿no? ...y a mí me parece que si... ...la presidenta tiene... ...aproximadamente... ...el 55% de imagen negativa... ...en la población... La mejor manera es hacerlo por cadena nacional porque no todas las la personas pueden ir ¿Eh? Imagen positiva. Sí. Eso sí. La, eh, Cristina arrasa así. Sí eso, sí, eso sí. Entre nos, digo que para octubre Cristina va, va a arrasar y va a ser demasiado contundente. Ojalá que, que, bueno, que sea así, pero según la, la, los estadistas va a ser así. Ya la, la oposición proyecta para 2015, me parece, ya no proyecta tanto para 2011 porque ya lo tienen absolutamente perdido. Sí, hace rato, ya desde el año pasado, me acuerdo que a poco tiempo de que falleció Néstor, todos ya estaban, ¿no? o sea, especulando para las elecciones del 2015, ya estaban hablando de la Cristina Eterna que siempre... Está... Sí, no, eh, yo he escuchado a Carrió también es decir cansada, ¿no? Como lo que nos tiene acostumbrado, que Cristina se quiere perpetuar en el poder. Yo creo que ahora el objetivo del kirchnerismo tiene que ser buscar o formar un cuadro político sí, a, la del reemplazo, ¿no? a la altura del reemplazo y que, que sepa suplir la ausencia de, de Cristina cuando no esté más en el en el mando del país, ¿no? Como comandante en jefe de nuestra nación. Sí, sí, totalmente. Este. Ah, pues, sí, son cuatro años de, de profundización de medidas, tiene que, ser, tiene que ser cuatro años donde justamente ella dijo creo que ayer usó una expresión como de, en, estoy en el, un puente entre las, nuevas y viejas, entre las viejas y nuevas generaciones parece que de, de estas nuevas generaciones que, que, que nos estamos nutriendo que se están y nos estamos nutriendo al calor ¿no? de estos cambios, tienen que salir los nuevos cuadros de, para dirigir no solamente la presidencia de, de la nación, sino también ¿no? un montón de, de espacios de instituciones y de puestos de, de lucha y de militancia que, que bueno que todavía faltan o que todavía están en manos de viejas generaciones y que ya hace falta no que, que entre que entren los jóvenes a, a esta disputa. Y qué cuadro qué cuadro pensás que va a poner Cristina para, por ejemplo, para Vice, o qué cuadro piensan que va a poner Cristina, porque eso está obviamente está definido pero no se dio a conocer todavía. ¿Ustedes quién intuyen que puede llegar a ser? ¿Amalia? La verdad, sinceramente, no sé quién, porque siempre, siempre tira muchos nombres, como Medina, como en un momento Vudú, o qué sé, tantos nombres se escuchó, y la verdad que estoy. bien. No hay muchas certezas, ¿no? Es como que yo había hasta escuchado el Chino Navarro, el, el movimiento de Vita, El Chino Navarro. Eh, sí. sí se, se barajan siempre, hipótesis, me parece ¿sabes? que algunas las, algunas las tiran ellos mismos, me parece, o... Sí o esos sectores que de la JP pero había escuchado a un militante de la JP visto que me había dicho que China Navarro era, era una posibilidad, eh, pero no sé. En un momento tengo un, un familiar, el marido de mi hermana, que es medio chispita, ¿no? Y alguna vez, no sé quién le dijo que, su, ya le había, eh, que el vicepresidente iba a ser Moyano. Y que Cristina estaba enferma y ya estaban especulando que ya supo, cuando Cristina asuma su mandato que ya a los cuatro meses ella iba a dejar y que después va a estar Moyano y que se va a venir la... La pesadilla de todos los gorilas. Sí. ¿Moyano? No, porque Moyano es... el señor Hugo Moyano es demonizado por, por sectores medios de, de aquí de nuestro país. Yo, no sé, Lautaro, ¿vos quién pensás que va a ser... Eh, si, El vicepresidente Si te querés jugar por alguien La verdad que no tengo un... Por ahora, claro, si querés otro día lo... Te digo, me parece batir, que puede ser este Obviamente tratando de No, no esperar a que lo diga Cristina Sino de tirar una, conge, una conjetura o sea, Tipo una predicción A mí bueno, me parece que va a ser Val Medina El, sí, el vicepresidente Eso es probable, pasa que El, el peronismo, históricamente Tiene la, la característica de, de poner a un segundo Siempre como en un tipo de alianza Más que un cuadro Ya del riñón de Cristina Por ejemplo, o de la misma conducción Claro, a mí me parece que va a cambiar eso Por una cuestión de que, bueno Tenemos mal mala de... experiencia con, con, con... Cobos. con Cobos Sí, bueno, con pero Cobos. Hay, hay que ver si, si se abandona ese estilo Por mí bien, pero <ríe> hay que, o sea, Por eso digo Yo no me, no me jugaría por Abel Medina Pero... Pero sí si, sí si, si es, si es una probabilidad y si puede ser... Se corren mucho, muchos rumores, ¿no? Almeida, sí, no. Es, un cuadra, es un cuadrazo, es un tipo capacitado, muy formado, eh, con mucho conocimiento sobre la teoría política y sobre, este, sobre política concreta, no solamente la teoría, sobre la acción política. Así que me parece un, buen, un tipo capacitado para la vicepresidencia y para, para cualquier puesto, ¿no? Sí, veremos qué, qué ocurre en este... No sé cuándo lo presentará, igual la fórmula. No, no tengo idea. No sé si será el sábado, si será más adelante. Si será hoy. El sábado, en realidad, cierran ya las la listas, ¿no? Uh -huh. Pero veremos. Quiero escuchar la opinión del señor Rulo, que está del otro lado. ¿Qué opina del discurso de Cristina en Cadena Nacional? ¿Lo puso contento? ¿No lo puso contento? Eh, vi un pedacito nomás recién cuando llegué, porque estaba medio encerrado, ¿viste? sin teles y nada. ¿viste? Y no, me pareció también asombrado, me quedé asombrado. Porque, o sea, yo esperaba la candidatura, pero no esperaba, como decía que coso que lo haga en, no, no en un acto partidario. Para mí lo iba a hacer en un acto convocatorio que iba a convocar y iba a anunciar ahí su candidatura. Bueno, me acuerdo cuando fuimos todos a Huracán, se esperaba, se esperaba ¿no? que, que se haga ahí. Cuando fuimos a, al estadio de Huracán hace sí. poco, eh, creo que fue el, once de, de, bueno, el mes pasado. O el anterior, no me acuerdo ya. Pero <risa> eh, la cuestión es que esperábamos que se lance ahí la candidatura. Nos, fu nos fuimos decepcionados. Después salió la gran fada, se, no se hagan los rublos. Sí. Ahora bueno, ahora sí nos lo podemos hacer tranquilos. <risa> Y ahora los de TN ayer se encargó, desde que terminó la cadena nacional. Este, a este, hasta este momento, creo sí, yo. Sí, a, a, a tergiversar las palabras de la presidenta y adjudicarle eh, distintas culpas ¿no? que ella transfiere a los medios de comunicación. Que se ven tocados, los intereses de estos medios de comunicación se ven tocados. Ahora yo me pregunto: un periodista como Alfano, un periodista que es un imberbe, un inservible. Una persona de un intelecto muy corto. ¿Qué análisis hace Alfano y desde qué punto lo hace? Alfano, disculpame, pero no, no lo ficho. No, siquiera. Alfano es uno flaco, morocho de ojos saltones que está ahí entre. Ah, sí, sí. Ah, sí, yo le conocí. Sí. Y. Este, yo creo que incluso le recriminan cuando de alguna manera Cristina los, los humilla o los deja. ...pagando con sus discursos... ...sin nombrarlos de manera directa... ...este... ...entonces me parece que ellos le dicen... ...le recriminan el hecho de que, de que les responda... ...y que los deje... O sea, ...de que en algún punto lo unice... evidencia... ...claro... ...este... ...porque lo que es... ...porque si Cristina... ...o sea... ...verdaderamente... Eh, ...uno se pone a leer las noticias... O a, ...o a ser minucioso... ...con las cosas que se dicen de la, de la presidenta... ...o de los demás políticos... ...digamos... ...hay injurias y calañas... O sea, ...y calumnias de todo tipo que son aberrantes, que son una vergüenza que, y que son, a ver, eh, que va, yo la verdad que no, no estudié ética del periodismo, pero te das cuenta que van en contra de cualquier tipo de ética. Eh, es que no, humana, tienen, bueno, no tienen ética tampoco. <risa> y no, son, en algún punto son mercenarios. O sea, me parece que la oposición, la contraposición a lo que se puede decir, eh, el concepto que se usa hoy en día, ¿no?, del periodismo militante, que en realidad todo periodismo en realidad es... Es político, porque el ser humano es político Porque el hombre es un animal político Y el periodismo siempre, ¿no? de alguna manera No se puede, la objetividad eh, Absoluta Siempre hay una, una, una cuota de Claro, a mí me parece que ellos están alineados También a una A un proyecto, a un modelo de país Que es el que impone Clarín, ¿no? Sí, al que puso son o sea, Clarín, La Nación, todos esos sectores Son los que o sea, los que fueron el aparato comunicacional de la oligarquía eh, durante, durante la conformación de, de Argentina y hasta, hasta nuestros días o sea, son sectores que, están, que estuvieron en el poder y que están en el poder desde siempre o sea, desde siempre desde, desde, que, Argenti desde que Argentina se consolida como Estado ¿no? Mitre funda el diario La Nación todavía sigue hasta hoy, sigue, esos son grupos más o menos emparentados Y me parece que lo que más les duele, en realidad, es que se les esté justamente cuestionando el manejo que hicieron durante todos estos años del país, de la nación, y que se esté justamente, se les esté sacando, se les esté quitando poder. Ese es el, el verdadero problema. Por eso estos periodistas se indignan, ¿no? Cuando, en realidad, es, es una, que estos periodistas se indignen es una expresión menor de la, de la verdadera disputa de poder que hay en la Argentina contra estos sectores económicos. Eh, económicos, económico, claro, es un grupo económico. Sí, a mí me, me llama poderosamente la atención, ¿no? la manera de moverse. Y aparte, gente que... A, ahora aquí en Argentina creo que se dividieron las aguas un poco, ¿no? Es fácil reconocer a un periodista de TN en la calle y si uno lo insulta, creo que está en todo su derecho. Sí, o estoy tan equivocado, tan errado. O le voy a decir, eres. oh, tú eres periodista de TN, cambia tus palabras. No, loco, porque ellos son ofensivos también en lo que, en lo que dicen. <risa> como esa, eh, no sé quién era te eh, TV Registrar no me acuerdo bien, que bueno que Majul les echaba la culpa porque eh, ay cómo decía Majul que les echaba la culpa porque se, la, la gente se volvía violenta hacia él, no que una vez estaban haciéndole una nota a Majul y, se, y pasa uno y lo pasa puteando y sí, pasa que Majul igualmente eh, más, más allá de que esta disputa con el oficialismo ya todos sabíamos que era un boludo pero y que era un, como periodista es un queso no pero sí me acuerdo también me hiciste acordar con esa anécdota a Toti Pazman que después de la frase le recriminaba Maradona la tenés que todo el mundo le decía bueno la, la famosa frase la gloriosa frase este, la tenés adentro y que la chupen claro entonces la gente le quitaba eso y bueno exigía que Maradona le pida perdón no sé qué que la chupe Gracias, Chipán. Exactamente, ahí tenemos el momento que entró en la historia, la famosa frase. Y bueno, al periodismo se le puede decir lo mismo. Al periodismo que, que no le gusta, que no le gustó el, la, la noticia de ayer, el acontecimiento histórico. Porque fue un acontecimiento es, histórico. Es histórico, ¿no? sí. Es histórico, sin lugar a dudas. A mí me parece que, que tiene una, una carga emotiva Lo que dice Cristina, increíble. Por lo que significa el movimiento kirchnerista, le pese a quien le pese en Argentina ahora, ¿no? Creo que la nueva era es el movimiento kirchnerista. Sí, sí, el movimiento kirchnerista, es, este, para no reducirlo solamente al kirchnerismo, digamos, pero el, aunque no quieras reducirlo al kirchnerismo, tenés que reconocer que abre una, una, una baraja de posibilidades, digamos, el kirchnerismo. Porque más allá de que, bueno, si este proceso se estanca, si este proyecto se estanca algún día y tiene que surgir algo nuevo, va a surgir pero a partir de lo que se instauró en Argentina durante estos años. Claro, del 25 de mayo de 2003 hasta la actualidad. Y bueno, esperemos seguir profundizando este proyecto nacional y popular del que todos somos partícipes gracias al señor Néstor Kirchner y a su mujer, a su compañera de vida, la señora presidenta de Todos los Argentinos, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Son las 14 y 33 minutos de este miércoles 22 de junio de 2011. Tenemos una temperatura de 10 grados con una humedad del 80% y un viento que sopla 7,4 kilómetros por hora. Nuestras líneas de comunicación son el... 4226-7173. El mail es... radiocontodo.gmail.com El blog es... Tardepiestes... El... No, el blog no. no. www.radiocontodo.blogspot.com El Facebook es... Tardepeaste separado. Y el Facebook de la radio es con todo comunitaria. Aquí nos escribe Evelyn, nos manda saludos. Le manda saludos a Lautaro a, y a Eve. A Eve y a, Eve y a, a Amalia. Oh. Se, se me cruzaron los nombres. Y bueno, a Rulo. También acá hay una chica, Marta, dice: Saludos a Rulo, amo su voz. Va. Así que, ah. Rulo, deja decir decir a mi favor de esa gentileza. Gracias, gracias, Marta. Ahí está. Bueno, de esta manera nos vamos al corte y seguimos en el próximo bloque. ¿Con qué tema, señor Rulo Castillo? Capitán Buscapina. Capitán Buscapina de los redonditos de Ricota, 14 y 34 minutos. Continuamos con más tarde Piaste en el próximo bloque. 102.5 102. 102. 102. 102. Radio, Radio con todo. Todo, todo, todo, todo. ¿Te gusta el rock? ¿Te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escucha Ultimate, todos los domingos de 19 a 22 horas. servicio Telam para la radio. Hoy se cumplen 25 años de la mano de Dios y del gol del siglo. El 22 de junio de 1986, Diego Armando Maradona pasaba la historia de los mundiales y del fútbol por sus dos goles contra los ingleses en cuartos de final del Mundial de México. Diego abrió el marcador con la polémica mano de Dios y finalmente anotó el segundo tanto con su famosa gambeta en la que dejó a seis jugadores ingleses en el camino. Construirán un centro de salud en Sunchales, Santa Fe. El gobierno santafesino firmó el contrato de adjudicación para la construcción de un centro de atención primaria de salud en esa localidad del oeste provincial. El edificio demanda una inversión de más de 2.200.000 pesos Y los trabajos estarán a cargo de la Unión Transitoria de Empresas, conformada por Metrocon SRL e Interobras SRL. En cuanto a su diseño, corresponde al prototipo de siete consultorios con sala de enfermería y desarrollado en tres módulos. Italia pidió por razones humanitarias la suspensión inmediata de las hostilidades en Libia. Sin embargo, Gran Bretaña y Francia rechazaron de inmediato la iniciativa y subrayaron que la OTAN intensificará las operaciones militares. El ...van Franco Frattini. Declaró que es oportuno pedir una información cada vez más detallada sobre los resultados de las operaciones militares. El objetivo es revisar los casos de errores en los que se ataca a los civiles, lo cual obviamente no forma parte de la misión de la OTAN. La presidenta inaugura un anexo del Instituto Leloir y distingue a científicos. Cristina Fernández abrirá las nuevas instalaciones Parque Centenario 2, junto al ministro de Ciencia Lino Barañao y al vicepresidente de la entidad Fernando Pitossi. En el acto se descubrirá una placa recordatoria en el sector de imágenes y de microscopios de alta definición donde se observarán células madres. La presidenta entregará los premios Husay y Rebeca Gershman 2010. Y también otorgará la medalla de oro al ganador de la distinción Investigador de la Nación Argentina 2010. Servicio Telam para la radio. 102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo.gmail.com Radio con Todo. Con todo. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com ¿Querés aprender música, música teatro, teatro, murga, murga percusión, percusión o inglés. inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A, número 2222, de de Centro Cultural de la Juventud. Fito Paez, Dar es Dar, y como nosotros damos, eh, empezamos otro bloque de Tarde pie hasta las 14.44 minutos de este miércoles 22 de junio de 2011. Con una temperatura de 10 grados Una humedad del 80% Y un viento que sopla 7,4 kilómetros por hora Así es Seguimos. Seguimos debatiendo Bueno, aquí nos escribe nuevamente Evelyn Dice, chicos, ¿para cuándo la radio? ¿Un festival de la radio? ¿Para cuándo un festival de la radio? Estaría, estaría bueno Vamos a elevar esa pregunta a, a todos los trabajadores de la radio Y a ver cuándo Sí, a ver cuándo organizamos un festival Ahora le vamos a contestar me preguntan también por qué no, me ausenté en un cumpleaños ayer, pero bueno, estaba enfermo. No, no podía ir. Bueno, ¿seguimos debatiendo? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Seguimos debatiendo. Pasamos a la siguiente noticia y bueno, vamos a seguir hilando todo esto de Cristina también. 15 equipos científicos argentinos ya, procesa, ya procesan datos del satélite. Tras lo de tres investigadores del CONICET y la Facultad de Ciencias ciencias exactas de la uva explican cómo analizan esa información para realizar estudios climáticos para medir la salin salinidad oceánica y monitorear posibles inundaciones en la cuenca del plata la puesta en órbita del, del satélite aquarius el pasado viernes 10 significó un hito histórico para la ciencia argentina pero para muchos de los investigadores de todo el mundo que podrán utilizar los datos que arroje apenas el punto de partida. Oye, sí, no sí, sé sí, sí, sí, qué, qué, qué comentar, pero quedamos <ríe> sin palabras, así que vamos a pasar a la siguiente noticia. La ONU criticó las presiones a los países en crisis. Por primera vez en el debacle económico y financiero europeo, la, la Organización de las Naciones Unidas ...reprochó las exigencias de los organismos financieros internacionales... ...a los países afectados por la crisis que requiere de su ayuda... ...les recriminó la escasa atención que prestan... ...a las consecuencias sociales de las políticas que promueven. Bueno, se ve que... ...cuando sufren los europeos... ...está bien ponerse en posición de... <ríe> eh, ...bueno... ...tengan consideraciones sociales... Eh, digo, las, las repercusiones sociales que generan no las que hagan lobby y eso en cambio ¿No tuvieron bueno, claro sí bueno qué ver a América Latina y sí bueno no tengan piedad muchachos pocos le importa siguiente noticia licitan 220 nuevos canales de TV abierta la oferta será para 110 señales del sector privado e igualdad cantidad para entidades fin, sin fines de lucro También lanzó el plan para la compra de televisores con tecnología LCD, LCD en 60 cuotas. La prioridad será para los jubilados. La presidenta Cristina Fernández confirmó que buscará su reelección en un acto en el que los platos fuertes iban a ser anunciados del plan Televisión para Todos, la inauguración de dos nuevas estaciones digitales terrestres, para recibir señales de la TV abierta y el llamado concurso para, nuevo, para, concurso para 220 nuevos canales de este tipo de señal. Bueno, otra vez repercusiones, ¿no?, por lo que tiene que ver con Cristina, que ayer anunció su, su, que va por la reelección. Sí, sí, eso quedó, parece como que en un segundo plano, el, el verdadero motivo de... De la, de la cadena de la Nacional, va a volver a motivo, el motivo por el cual se solicitó hacer la cadena nacional, que era para entregar este plan. terminó ¿no? quedando en segundo, segundo segundo plano. Plan. Sí, en tercero, segundo, ya, el... en tercero claro. Porque es algo que hace mucho no pasa, ¿no? Que una población entera, un país entero, está pendiente a ver si la presidenta es un cerdo capitalista. La... <risa> Pero yo quiero hablarme con vos. ...y luchar por la patria socialista... ...como Cristina... ...Bombita Rodríguez quiere lo mismo que Cristina... ...andar sí, sí. juntos por la senda guevarista ...y arma para el pueblo... ...no, que pasa, pasa con el pueblo... ...digamos algo que hace bastante que no pasaba... ...que están pendientes de la candidatura... ...de un político... ...porque yo no me imagino esto... ...en la época del menemismo... Eh, ...bueno, de la Rúa se fue como rata por tirante... Eh, ...Dual le tuvo que llamar a elecciones... Así que estamos ahora en un proceso de cambio importante a partir del año 2003, del cual todos estamos siendo partícipes y estamos tratando de opinar. Somos todos opinólogos, algo que, a, que hace mucho no pasaba. Por más que estén mal o bien las opiniones de cada uno, creo claro. que es importante, ¿no? Sí, sí, cada uno tiene su opinión y bueno eso fomenta el debate, lo cual enriquece ¿no? la, la cuestión política porque... Lo importante de la política es justamente bueno, que, el, que el pueblo empiece a debatir y a, y a discutir un montón de cuestiones y de, de prioridades que hacen a la comunidad nacional. Este, así que, sí, que que todo el mundo tenga su opinión, que todo el mundo sea opinólogo con, con estos temas, me parece que está, que está totalmente bien o acertado. Si sí, no, está bueno, ¿a mí? No opinas vos? No opinas nada. No te gusta opinar. Sí, opinan, pero en este momento no. Me colio. Eh, te colgaste. ¿Tenemos alguna otra noticia más? Regulariza, regulariza. Se regularizan los vuelos hacia el sur. Los aviones de las compañías aerolíneas argentinas y austral retoman a partir de hoy, aunque en forma escalonada, sus vuelos regulares a aeropu aeropuertos del sur argentino. Así, desde hoy se retoman los viajes a Mar del Plata y Ausaía. A partir de mañana se, toman, se suman eh, San Rafael, desde el viernes se podrá volar a Viedma, Santa Rosa y Río Grande. El sábado se retoman los viajes aéreos a Neuquén, Trelew, Comodoro, Rivadavia y Esquel, mientras que a, mientras que a Bariloche, a Chap, Chapelco, se podrán volar a partir del 1 de julio. Todo, es, todo eso siempre que la nube de ceniza volcánica no, no vuelva a imponerse. Bueno, un tema con el, las cenizas volcánicas, ¿no? Todo un tema. Ha traído muchos problemas al turismo en, en, en Bariloche. Bariloche. Y a todas las zonas aledañas a lo que es Bariloche, ¿no? Que atrae el turismo de invierno. Sí, ha tenido repercusiones incluso a nivel de, de vuelo internacional. De hecho, de algunos aeropuertos que hacen escala o, o algunos viajes que hacen escala, bueno, tuvieron que ser suspendidos o... Sí, yo no tenía no. planeado viajar en avión, por suerte, este... Así <risa> última... que no me afectó. No, no, me parece que a, a, poca, a poca parte le afecta en realidad, pero bueno, es, es, es relevante en algún punto. Sí, no, mira, la suspensión de... Lo que afecta en sí en realidad es a la bueno, a la, a la comunidad no de, de esa parte que vive no más que nada el turismo. Yo no Eso. sé cómo será la situación de Chile con respecto a las cenizas. Sí, porque acá escuchamos mucho de, de acá pero y en Chile. Y se decía no que podía trascender que podía pasar la la, la montaña, la pero ¿no? Pero no. la verdad que tampoco la, tampoco estoy informado sobre la situación chilena y la ceniza bueno Cristina se propagó como las cenizas por todo el país se anunciando se su, su que va por la reelección han salido a atacarla también sí. Carrió diciendo que bueno que está está lista para el combate y al pie del cañón así es después dijo <risa> dijo, dijo que, lo, que, esa, que, estos, que estos desafíos, ese tipo de desafíos lo la, la revitalizaban en algún punto dijo que ella esperaba una buena elección para la oposición. Después de no sé vive porque dice que lo ve en la calle eso. Hay que ver que, por qué barrio transita qué le que por la calle, ¿no? La señora Lisa Carreo, <risa> hay que ver que le tiran por la calle, de ver, verdad eso. <risa> <risa> eh. yo le ¿Qué? Le tiraría cascote, mira. Un cascote, a Mali le tiraría un cascote. Bueno, pasa que, pues, pasa que en las calles por las que camina ella no, no son ah, calles. Bueno, eh, do Carentes do de, de asfalto como las que, do que, do que king, Un adoquín, mira. Claro. <risa> ella anda por Barrio Norte, por todos esos, esos lugares. Una no creo que se moje los pies con agua. Ya anda en su nube de pedo. <risa> anda volada por ahí. Después Eduardo dijo que sí, que sí, que era previsible Que era de esperarse que Cristina Haga esto y que bueno Que es lamentable que, que un político haga Haga de una cadena nacional un arma Para difundir su reelección Eduardo, Vos en TN hastés, Usás un medio de comunicación Para difundir Tu, tu política represora Así que Sí, aparte digamos están los acontecimientos que generan políticos, que genera el que generan carrió, solamente en los medios de comunicación, las normas de TN. Digamos, no Cristina hace política en la calle, hace política fuera de eso, fuera de eso. Aparte es que ellos tuvieron ¿no? su tiempo para gobernar y lo que hicieron, desastre, o sea, dejaron el país en, en lo, en lo peor, el peor de lo que estaba, o sea, tanto se llenan la boca porque... y no lo hicieron cuando tenían la oportunidad de hacerlo. Sí, es así, ahora nos toca, nos toca a nosotros, a los que estamos impulsando verdaderamente el cambio, ¿no? Este, ya que sumergieron a, al país y a, a la nación en el atraso, ¿no? En la desindustrialización, en el, en el individualismo, ¿no? en la mentalidad de las personas. Sí, eso también es, eh, fueron los encargados de marcar, ¿no? La, la tendencia en cómo se diferencia el pobre del rico, ¿no? Sí. Esa no, cultura noventosa del de pizza con champán, digamos, todo, todo eso que se encargaron de, de fomentar tanto los dualdistas como, bueno... Los menemistas. Los menemistas, los... Carrió misma. Aunque Carrió siempre ha criticado a Menem, Carrió siempre ha criticado a todo el mundo. Y ahora que tenemos un gobierno que nos da la posibilidad de, de avanzar, también lo critica. Igual en un momento, Igual, por no, ejemplo, no, no, Carrió, no. cuando, cri cuando cri eh, criticaba a Menem, eh, mucha gente se ponía ¿no? del lado de, de ella. Pensaba que era, yo pienso que mucha gente pensó que ella era algo diferente ¿no? a, lo que era, a lo que era la política eh, del menemismo. Sí, igual y, también. Y carrió, que... carrió en una elección tuvo una, una intención de voto muy, muy marcada también. Bueno, no la, acuerdo, en las elecciones del bueno, 2003, 2003, cuando ganó Néstor sí. Kirchner, yo creo que salió tercera. Sí, sí, sí. O cuarta, no, no recuerdo, pero varios sectores de clase media. Yo recuerdo mis, eh, sectores cercanos a a mi familia, en mi círculo familiar que, que habían votado a Alisa Carrió Sí, me, era muy chico me... pero por ejemplo a mi mamá me acuerdo que ella quería, ella quería votar a alguien que o sea le hiciera frente a Menem pero le llevó su convicción a votar a, a Néstor no, no, no, Néstor no, no lo conocía y tampoco no, no, no, eh, a Pitrola eh, no, no. a Pitrola no. a Zamora no, eh creo que nadie podía. No, no eh a Pino. Pero, no, no, no existía en eso. Pino en el 2006 se presentó. No, es un socialista. Alfredo. Alfredo Bravo. Alfredo Bravo, no, no y que falleció al poco tiempo. Sí, eso me acuerdo, pero no me acordaba que estaba en las elecciones del 2003. No, yo tampoco. Este a mí me da risa Carrió porque siempre que la escucho critica, critica y no hacen no tiene ningún proyecto la mina. Sí, es como el Caruso Lombardi de la política. Sí. A, a Carrió, algo así sería, me parece. ¿No? exactamente ¿sí? claro, para mí tendría que ir a Rial o a esos lados, ¿viste? Para tener cámara Sí, es que va, es ideal para el perfil de, de un programa como Rial. Uh -huh. Hablando de Rial, lo que hizo Rial otra vez fue una bajeza. No sé qué hizo. No. Rial es un pobre diablo, ¿no? Que lo único que, que hace es criticar al prójimo, a ver en la cama de quién se mete este, el otro. Sí. Tiene un programa de radio donde quiere hablarnos del país... Una persona que, que muestra constantemente sí, lo peor de los individuos. Sí, los culos pongan... culo en la televisión, el individualismo. A mí también me gusta mirar el culo, pero... O sea... No podemos... Vos si haces eso, te tenés que ubicar. Bueno, pues... Podés... Real a mí no me puede hablar de un país cuando están en el grupo Vila Manzano, por ejemplo. Y no está a favor de la ley de medios y ni muchas de esas cosas. Entonces, tiene un imitador en la radio que imita a Chiché Helbrum. A... Y a Víctor Hugo Morales. Entonces Real, la productora Real llamó a Ebe Bonafini, y Ebe Bonafini le dijo, yo con ustedes no voy a hablar, porque ustedes siempre me sacan al aire cuando hay cosas que están mal y nunca no les calienta con lo que yo hago ah. bien. Tiene razón. Después llamó el tipo este imitando a Chiche Hellbrum y también le dijo que no. Y por último llamó imitando a Víctor Hugo y Ebe le dijo que sí. Entonces Real de eso armó un debate. O sea. Real ah. se está comparando con Víctor Hugo, no tiene, pero ni la hmm. ni la mitad de la espalda que tiene Víctor Hugo Real es un periodista, un pobre tipo. No, le yo ni a los tobillos, no. claro. Son, no si sí lo definiría como periodista real, claro, pero... Ni es periodista, ni más. Es. Sí, es uno sí, que vez. fomenta los chumeríos y... y la, la desculturalización de la televisión argentina, ¿no? Y de la yo radio, que... los medios de comunicación. Sí, sí en algún punto es cultura, pero es la peor, lo peor de la cultura, digamos. Claro. O sea, Entonces... yo lo creo como que no es ni cultura, porque ¿qué muestra? ¿Quién, quién tiene más culo, quién tiene más teta, viste? Sí, sí. muestra. Sí, no. mal no está, pero bueno, el idiotismo desenfrenado. Claro, porque una persona que, que habla, digamos, desde de, de ese lugar, ¿no? De ese lugar tan banal, tan efímero como es la, la belleza humana, vamos a poner entre comillas, y que hace cada individuo con su... Sí, más bien no sé si de la belleza, pero de un estereotipo de belleza ah, humana. Claro, no, esa es... Basta, <risa> chicos. Entonces, ¿qué, ¿por qué una persona de esa calaña me tiene que venir a mí a hablar del, del país? si no le interesa al país si le, el programa de real, de real se lo debe al menemismo primero y principal, partamos esa base uh -huh. porque toda esa esa manga de no sé si, de inoperantes ¿no? que están dentro de, de lo que es el teatro de revistas y ese tipo de de, de manejos es todo gracias a la, a la etapa menemista. ¿no? Sí, es, un, bueno, es un producto cultural ¿no? que, es, que termina siendo una secreción de, de las políticas económicas del menemismo. Como decía ¿no? el filósofo alemán Karl Marx, es como que la, el modo de producción condiciona la, la, la conciencia de las personas. Este, al, al adoptar esa posición del país no Como que en, un, en algún punto se promueve Este tipo de espectáculos culturales Este tipo de, de políticas comunicacionales En lo cual la, la política deja de estar en la calle deja de estar en, Y pasa a estar en la televisión claro. pasa a hacer... Y a mí lo que me da bronca Que Real tenga un espacio, por ejemplo, en la radio ¿Me da bronca por qué me da bronca? Porque Real es un tipo que Que es un mercenario Realmente Real es un mercenario que no le interesa lo más mínimo lo que pasa a su alrededor ni lo que le pasa a la gente. Entonces a mí me parece que la red, en este caso que es el dial donde está Real, tendría que darle la posibilidad a una persona que esté más capacitada y que genere un poco de conciencia. Porque el periodismo también eh, genera un poco de conciencia a partir de noticias. Puede desviarse para un lado o para el otro, ¿no? depende de cómo uno lo quiera tomar. Pero Real no puede hablarnos a nosotros de, de realidad, me parece. Está muy lejos de eso. No está capacitado. Parece que tampoco les interesa poner a alguien capacitado de, la, de parte de, de Red, ¿no? Se llama la... Sí, no, porque le sirve el puterío también ¿no? <risa> a esa gente. Pero bueno. Hay de todo. Viviana Canoso estuvo en 678. También. Me, me Fue solamente para decir que no a todo. Para decir, soy re progre, voy a 678. Y tengo una personalidad recontra marcada y digo que esto no me parece. Viviana Canosa también es una idiota que, que vive de, de, la, de las pavadas, porque es la verdad. Vive de Ford, vive de Tinelli. Igual que, eh, puedo, que puedo preguntarte qué dijo digamos, No, no, no me acuerdo en realidad qué bien qué fue lo que dijo, pero se, viste que en 678 muestran digamos, distintos temas. Y Viviana Canosa decía, no, a mí me parece que no, porque esto, por el otro. O sea, va a 678 para decir qué personalidad fuerte que tengo y mirá cómo le digo que no. A esto. Claro. Me parece que estuvo mal ese 18 en invitar a una persona como Canosa porque no corresponde, no es el, el ámbito donde se mueve ella y no, no tiene la, la capacidad de, de entender tampoco Viviana Canosa lo que lo que sucede. Ah, bueno, está bueno que, que cambien un poco el. Que cambien un poco el panorama o que cambien para que Lo para pasa que pasa que vos lo ves a Foster y después lo ves a Viviana Canosa y decís, ¿qué pasó acá? Claro, sí, eso sí, sí, sí, sí, sí. sí pero también Foster va. A... Si no, viste, también te acostumbraste a Foster demasiado. Va <ríe> todos los días. Y sí, pero estaba buenísimo escuchar a Foster. Sí, un... no bueno, sé. yo creo que mal lo hicieron invitarla bien a Canosa. Porque es una ciudadana más argentina y creo que también tiene que opinar, ¿no? Y como. Sí, pero tiene que opinar. Tiene que opinar con criterio, señor Rulo Castillo. Porque si opina, si opina diciendo Barrabasada y si opina solamente, con el único objetivo, de decir no en 678, porque eso. Supuestamente marca una tendencia personal a la que, a la que vos, digamos, te, te, te oponés y, y sos fuerte. Me parece que es una, es una boludez lo que hizo. No, vale, yo no, la verdad no, no la vi, pero creo que las críticas tienen que ser constructivas, ¿no? Tienen que ser un porqué, como vos decís. Pero no sé. Para mí. Sí, él... a algún punto, igual a, a 678 también le conviene mostrar ese tipo de, de política de, que fomentan el debate. Eh... Aunque okay, igual porque se le pega, también se le pega por ese lado, porque también cuando llegaron a hacerlo, la nata dijo que, que, lo, que la mataron a hacerlo porque eran entre, faltaba que alguno le pegue una piña, digamos. Totalmente, un clima totalmente diferente al que se vio porque sí, no, un igual, no, la, no le, no leemos, no hagamos propaganda de ese de esa persona, por lo menos aquí en este programa, no me interesa. No, está bien lo que decís, pero por, por remarcarte un ejemplo de lo que se le critica a seis como programa, es que falta ese tipo de debate. Eh, te conviene ir llevando a A distintas personas. Igual 678, algunas personas Sandra Russo es muy fanática. Varone es muy fanático. La más, digamos, ahí, digamos, que dice sí, que algunas cosas están de acuerdo y otras no es Nora Veiras para mí Si sí, Nora Veiras es, es una. Se viene ubicada, ubicada. Porque ya Sandra Russo es muy, muy fanática. Y varones también es muy fanático. Conmigo no varones. Pero no, Nora Veiras es digamos la que más. ¿Cómo se llama el, el que conduce? ¿El Luciano... Luciano Galende. Luciano Galende también. Eh. Me cae simpático. Sí, me cae bien. A mí me cae mal varones, por ejemplo. ¿Te caen mal varones? Me cae mal varones. Bueno, no es que me cae mal, pero... ¿Qué sé yo? Es medio... No sé, no me cierra. No, a veces termina cerrando. Le, le falta autoridad para hablar de algunas cosas. ¿sabes? Pero... <risa> ¿Qué sé yo? Cabito me causa gracia. Está ah, bueno, el... el... 6-7-8 igualmente cansa un poco, a veces. Es que es un programa que se, va, como se basa en análisis de los medios, los medios mismos son cansadores, ¿no? Si uno deja prendido TN toda la semana, no solamente que te agarras una úlcera al poco tiempo y ese tipo de, de problemas, ¿no? Que te pueden un, un tumor maligno. Eh, porque, digamos, es la repetición constante de noticias en un tono amarillista, eh, de, de noticias, digamos, lo pe que tratan de, de ver lo peor de la sociedad y... Lo que hace 678 en algún punto es mostrar lo que pasa en los medios. Los me si los medios se repiten, 678 repite el análisis que lo que, sí, repitieron, lo que repitieron los medios. Y... Yo creo que en realidad 678 se tendría que hacer menos días en la semana Creo que ahí le pondría más interesante. O sea, claro, ya todos los días, lo ya muy se, diario... Ahí se pierde la trinchera. Claro, en algún punto eso, eso es, la, es la trinchera, ¿no? Que... Pero igual está bueno, ¿viste? Para... para si uno llega cansado de ver si hiciste 8 o ver algún, si estuviste fuera de casa laburando, estudiando es un También. programa que te hace pensar un poco eh, por un rato y bueno que, que está ahí todos los días para que uno consulte qué es lo que está pasando eh, a mí lo que me gustaría realmente es un programa de debate, así como se hace no es por copiar o esa burda e imitación que tratan de hacer los argentinos de los europeos, pero en Europa se hacen algunos eh, debates de políticos donde es un programa parcial, ¿no? Pasa que, hay y que vos por ejemplo, si yo, de... si yo te digo, lautaro, yo tengo la, la posibilidad de invitar a tres candidatos aquí a radio con todo a este estudio en donde hoy transmitimos tarde piaste. ¿A quién le dirías que venga, vos? Eh, candidatos de qué tres. nivel? Pre -presidenciales. Los que vos quieran, Los que vos quieras Y bueno, no, Cristina, ¿no? Sería ¿Cristina? <risas> el, el ideal. Pasa que Sé yo, no sé si alguno está a la altura de discutir con Cristina Después pero... estaría bueno? Porque ahí Cristina Le pasaría el trapo a todos Cristina, qué más? Bueno, mmm, no sé si A A Viner Y a Dualde, ya que son tres candidatos presidenciales Cristina, Wiener y Dualde, Amalia Cristina mmm, A ver, Alfonsín Edualde. Y Edualde, y ¿rulo? Eh, a mí me gustaría Cristina, Carrió y Edualde. Cristina, Carrió, Edualde. Uh -huh. Carrió, la traería Carrió acá. Car <ríe> <ríe> después, después hacemos un asadito, ¿no? <ríe> sí, a mí me gustaría, bueno, Cristina estaría bueno, Edualde. Y también Carrió, coincido con el rulo. Me gustaría también traer la Macri para. Voy a olvidarlo un rato. A ver quién le sopla atrás. entre Pino, Macri y Filmus sería interesante. Pasa que el problema es que siempre terminan eh, pegándole entre todos a los oficialistas. Me importa. Me acuerdo que había pasado eso en un debate de TN. <risa> Recuerdo que hace unos años pasó eso en un debate en TN, ¿no? Que estaba Heller, Pino y... Ma, no me acuerdo quién era, Michetti, ¿no? Eh, sí, Gabriela Michetti. Sí, Heller, sí, oficialista, claro, Heller, Y bueno, y Perth Gay. Y eran los cuatro contra Heller. Heller despacio no hubo encuentro de Sabatella, pero que en ese momento había hecho una alianza con el kirchnerismo. Y era algo... Igual Heller aparece. Heller estaba... fue presidente de Boca. Heller fue presidente de Boca. Eh, creo que el banco... ¿Cuál es el banco del partido vinculado al Partido Comunista? No me acuerdo. No, ni idea. ¿El banco provincial? No, no sé. Eh, el Gento. El sí hubo. Y, No, bueno, sí. Estaría bueno que haya debates, más debates políticos, ¿no? Donde veas que se arranquen los pelos entre ellos. Si me gustaría un debate, por ejemplo, entre el compañero Hugo Moyano y. Algún y Carrió alguna de esas sería sí. sí. bueno porque como ya no es muy irónico eh andaba te gordo ya no es muy irónico <risa> entre sí incluso podría hasta haber debates entre modelos de sindicalismo pasa que no sé si la CTA también eh, al estar fracturada ahora tampoco sé si está a la altura de presentar un debate digamos claro. tiene que tener acertadero asentadero en lo, en, en lo real estos debates no no pueden ser tirados de los pelos bueno queda invitada formalmente la señora presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner, aquí a venir a Radio con Todo. El señor Eduardo Dualde. La señora Elisa Carrió. El señor Wiener. Eh, ¿Me estoy olvidando de alguien? De Alfonsín. De Alfonsín. Y el señor Alfonsín, a debatir aquí en Radio con Todo. Mañana tenemos una, un acontecimiento importante aquí en Berazategui. Y viene Rubén Dri, teólogo, sociólogo me parece que es también. ¿no? Filósofo y teólogo. teólogo. Filósofo y teólogo, Rubén Dri. Que va a estar dando una charla de coyuntura política en la escuela Media 7. Ernesto Che Guevara y en las direcciones 24, 24 y 149A. 149 es <risa> 149 la calle Miguel Benacio Sánchez. Ahí en el barrio de Villa España. A las 6 de la tarde, así que todo aquel que quiera ir está absoluta y totalmente invitado. ¿Cómo? Entrada libre y gratuita. Claro, como siempre. Entrada libre y gratuita, lo organiza Juventud de Frente. Eh, va a estar en la charla también el referente de Juventud de Frente en Colina, el señor Roberto Berrospe. Va a estar debatiendo con, junto con Rubén Dri, y todas las haciendo que... Un análisis ¿no? de, de, los, de los próximos desafíos a enfrentar en, en los próximos años. Exactamente. Para el movimiento popular y para el proyecto nacional. Sí, la semana pasada estuvo Arix Recalde en la escuela Juan Perón, Media 6. ¿Vos fuiste? Fede? No, yo no pude ir los jueves, yo, imposible Tuvimos, Sí, yo también estuve Y bueno, ah, mañana o sea, está... no, no voy a poder ir Pero va a ir seguramente Rulo a... si, es que, si es que puede Imposible imposible No puede Rulo, Mario puede Yo veré si la puedo dejar con Ariana Martina. Bueno, ahí tenemos una corresponsal Para que <risa> vaya Son las 15 y 10 minutos de este miércoles 22 de junio de 2011. De esta manera nos despedimos de Tarde Piaste. Espero que lo haya pasado bien, Lautaro. Este, hasta la próxima. Hasta la próxima. Te esperamos. Un gusto compartir. Prontamente. Amalia. Nos vemos. Rulo. Hasta mañana. ¿Con qué tema nos vamos? El baile de los pobres. El baile calle de los 3. pobres. Calle 13. Esto fue Tardepiaste, Federico, Amalia, Lautaro y Rulo. Para todos ustedes, para todo el Cono Sur. Y no tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí en Tardepiaste se baila como bailan los pobres. Hasta mañana. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. A meter las bolas en los boquetes, como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú Sudas perfume, yo subo trabajo, tú tienes shopper, yo camino a patas, subo un desfilete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí que no te contaminas, Si con un besito vamos a pegarnos la porcina, no se necesita. Se je een como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier pom pom, que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita, como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero, toda la gracia.